Nosotros para el próximo año, como se ha visto en el presupuesto que presentó el Intendente al, al Consejo Deliberante, estamos dándole hincapié en todo lo que es localidad y bueno, más adelante se irá viendo. Pero lo importante a veces, eh, uno no puede realizar todas las obras Que, que, que necesita una ciudad, lo importante es ir haciendo eh, paulatinamente y cuando no se puede hacer, hacer el mantenimiento. Ahora tenemos este inconveniente de provisión de material, así que ni bien lo, lo tengamos, esperemos poder empezar con eso. Bueno, nos dice aquí la producción que están preguntando por el asfalto del barrio Luz y Fuerza, si hay alguna posibilidad. No, no. No, eh, nosotros eh, ya hemos hablado con algunos vecinos que han consultado y no, no lo tenemos previsto en el... Nosotros tenemos, fíjate, eh, si uno mira el mapa, el mapa de la ciudad, tenemos cobertura del, del 100% de los servicios, excepto cloacas, que nos queda un sector de, de la parte de... sería sudeste de la ciudad. Eh pero tenemos un 100% de los servicios. Eso es lo que hemos logrado eh, con, una buena, con una buena administración, eh, ir eh, pudiendo darle los servicios a la gente eh, desde el centro hacia la, la, el tercer anillo de avenida de la ciudad. Realmente, si uno, si uno ve esta ciudad y ca, eh, anda cuadras y cuadras que puede encontrar todos los servicios. Bueno también es una ciudad que ha ido creciendo y que, que seguramente que en algunos servicios le van a faltar en cuanto, bueno, en ese sector solamente este pavimento porque tienen agua y cloaca, pero eh, en este momento no lo, no lo tenemos previsto. Uh -huh. Bueno, eh, estamos dejando para lo último la obra, una de las últimas que se vio, y más que ninguna porque hablamos de la iluminación del Parque severri ¿no? Sí, este... Realmente esto es, eh, es muy importante. Ayer cuando estábamos, cuando estábamos viendo con el intendente el, el, tema de los, eh, que hemos cambiado los, los juegos en el parque, en el parque Mitre, que estaban certificando, eh, la gente de Irán, porque era una de las condiciones de estos juegos que tenían que ser certificados bajo normas Irán, uno veía lo que era el, el crecimiento de estos parques, que, que bueno, que vienen, que vienen, Este, creciendo eh, en cuanto a hectáreas del año 84 hasta, hasta el año 2007 y algo del 2009 que se compraron algunas tierras. Pero ahora lo que había que empezar es hacer obras de infraestructura, por eso por, por también una decisión de José es empezar con el Parque del Bicentenario, eh, que es una obra que todavía no se puede apreciar, pero cuando, cuando esté en funcionamiento todo eso se va a apreciar realmente porque es una obra muy importante que también le va a cambiar la imagen a la ciudad y la obra está emblemática del, del, del, de la iluminación del, del Parque Helios de sever y realmente uno cuando, cuando veía iluminado ese parque este, realmente uno se emociona cuando ve este tipo de obras y que una ciudad como esta puede tener este tipo de, de obras y, y cómo le va cambiando este, la cara a la ciudad. Uh -huh. eh, Margarita, bueno... Eh... Creo que a nivel eh, obras con presupuesto local, una que va a quedar simbólicamente marcada en este año es la que estábamos mencionando recién. Al menos eso es lo que me parece a mí simbólicamente. Eh, me refiero, eh, creo que es una obra importante. Pero eh, sabemos que hay dos en marcha eh, que son más que importantes y que vienen financiadas del gobierno nacional, que son el enlace y el y, el, y la autovía de, de ingreso a la Barría. Eh, ¿Cómo van esos plazos? ¿Se están respetando? ¿Se va a llegar en tiempo y forma para lo que se había previsto? Mira, eh, lo que es la autovía, en este momento están haciendo el fresado de la, de la calzada vieja eh, y comenzarían a repavimentar en estos días hasta el día 18 de diciembre. El día 18, con todo lo que es, hay mucha gente que, que son los que manejan las máquinas, es gente de la misma empresa que se va a sus lugares de origen, así que el 18 pararían hasta los primeros días de enero y la idea es eh, a fines de, de enero, principios de febrero, ya tener la obra habilitada en un 100%. Uh -huh. eh, eh, así que bueno, pero ya uno ve el avance que tiene, ya están las rotondas habilitadas, uno puede andar por las, por las dos calzadas, eh, este, están haciendo los proyectos de iluminación, están, bueno, realmente esto es muy, muy, muy bueno para, para la ciudad después de, de solicitarlo durante tantos años y que el Gobierno Nacional haya hecho esta obra tan importante. Como así también el, el enlace Ruta 3 con 226, eh, yo estoy en comunicación permanente con la, con la empresa y bueno, estarían a fin de año llegando a la, a la Ruta 3 y para marzo, abril tendríamos que estar viendo la, la máquina acá muy cerca de la barriga. Uh -huh. El otro día... Para, perdón, para oh, fin sí. de año ahora, dentro de un mes. Para fin de año a 3, exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, cuando llegue a Ruta, a Ruta 3. Sí, y después uh -huh. nos quedan 10 kilómetros de donde comenzaron los la barría, así que por eso te digo, marzo, abril, uh -huh. estaremos viendo la máquina ya llegando para acá. Uh -huh. Margarita, respecto a también lo que uno ve en el, en el proceso de obra, sin entender demasiado, esto está claro, el otro día hablaba con alguien que, que circulaba conmigo por la rotonda eh, de allí de, de 226 y 51, uh -huh. y hablábamos de la magnitud que tiene esa rotonda, digo, si alguien la ha podido hacer en este último tiempo, sí. se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo, y lo rápido que se hizo, y uno recuerda, por ejemplo, lo que fue la rotonda de acceso a la localidad de Azul, uh -huh. eh, que se demoró muchísimo tiempo, ¿en qué, en qué varían esas cuestiones? ¿Cuál es la, la, la forma en que trabaja la empresa? ¿Tiene que ver con, con qué en realidad? Sí, igualmente vos fíjate que eh, hay un sector, vamos a ser claros en esto, hay un sector que se hizo un tiempo, hace un tiempo importante que uno no lo ve porque seguía eh, transitando por la ruta normalmente pero esto que vos decís del cruce y de que la, ya podemos circular por la rotonda se, se hizo rápidamente, supongo que por el punto neurálgico que es ahí uh -huh. en la ruta 51 con la ruta 226, la empresa que ha trabajado como corresponde, esto también lo ha hecho lo que es rotonda, lo han hecho empresas locales, eh, así que también es, es, es trabajo de, de todos nosotros. Bueno, por último Margarita, ¿cómo va el plan de forestación en los parques, en la ciudad? Eh, el plan de forestación, estamos terminando con lo que son los barrios, hemos plantado 400 ejemplares en el parque costero, eh, hemos plantado que, que está muy visible la, las palmeras en la avenida del Valle, se hizo toda la forestación del parque del, del Bicentenario y se colocaron los, los, los palos borrachos en, el, en la avenida Pueyrredón, desde La Rioja hasta, hasta Pellegrini, eh, realmente poco a poco la gente va, va queriendo la, las plantas el, en febrero del año que viene ya empezamos a trabajar este, con una paisajista a, a, a comenzar con la capacitación o a trabajar para comenzar en marzo con la capacitación de los alumnos que van a realizar el, el censo del arbolado urbano este, así que bueno realmente eh, bien y nosotros tenemos una política del arbolado urbano que Este, año tras año vamos haciendo una plantación que eso nos va a permitir que, que en los próximos 20 años tengamos una ciudad con unos parques importantes con el tema de, de, de arbolado pero también eh, haciendo esto de concientizar a la gente la importancia de que plante sus, sus, el árbol frente a su casa Perfecto, bueno, otro mensaje que hay un reclamo dice en el barrio Tiro Federal tenemos agua contaminada de bomba No hay cloacas, ni asfalto, ni cordón cuneta, ni nada, dice el mensaje. Eh, ¿Hay algo para esa gente? En... Mira, eh, ahí el, el tema de lo que se está analizando es viendo la, la extensión de la red de, de agua. Eh, y como te decía, hemos llegado a un límite de crecimiento de la ciudad con todos los servicios que son las cuatro avenidas. Bueno, Tiro Federal estamos eh, este, pasando la, la avenida Pellegrini que poco a poco, bueno, eh, seguramente que, que los servicios van a, van a ir llegando. Ahora estamos haciendo todo el sector de lo que es Acupo 1, así que bueno, este, poco a poco se van, se van extendiendo más allá de las cuatro, de la, del anillo de la tercera avenida. Bueno, perfecto. De mi parte nada, no sé si a vos eh, te quedó No, bien. no creo que queda más que claro, eh, si lo recordás y lo tenés en mente, Margarita, ¿cuál es el presupuesto de de obras eh, con recursos propios para el año que viene? Eh, sin me... contar lo nacional. Bueno, eh, ahí tenemos más o menos 50, 50 millones de lo que es en en obras para para Olavarría en en Olavarría y en la y en las localidades, pero también hay que destacar que contando lo lo nacional y lo lo municipal 2009-2010 llegamos a los casi 300 millones de pesos en, en obras, que realmente, o fíjate que es el, un presupuesto que está presentando el intendente en el Consejo Liberante. ¿Estos 300 millones entre los dos años? 300 millones entre los dos años. Realmente esto es muy importante, que ha permitido este crecimiento, este cambio de la ciudad, bueno, pero, pero todo, todo depende también de, de cómo, cómo se puedan manejar los recursos o cómo se manejan los recursos para poder tener... Este, recursos para, para este tipo de obras tan importantes para el crecimiento de la ciudad. Margarita, gracias, es ¿eh? muy amable. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con la señora Margarita Regui, son las 8 de la mañana y 9 minutos, había un pedido de un mensaje de una señora que pedía para el arreglo de la avenida Ituzangó detrás del cementerio, que está deteriorada, bueno, era lo que se me mencionaba Margarita con respecto a Avenida Albert, de Avenida Ituzangó, Avenida Urquiza, que van a ver si cuando ahora este, comiencen a trabajar en la ruta 226 con ese, este.